Vinimos a, aquí a charlar con una proteccionista de animales, específicamente con Juana Lucero, uh -huh. porque tienen programadas algunas actividades para lo que será este mes en, en relación a las políticas públicas, eh, a una red de políticas públicas y a una reunión que se va a dar entre las partes. Juana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Franco? Sí, mira, queremos convocar a, en realidad a toda la ciudadanía, porque todos somos parte de esta problemática. Eh, nosotros somos una ONG en red que eh, lo que hace es trabajar justamente en políticas públicas de control poblacional de fauna urbana, cosa que no existe acá en Vierma. O sea, eh, acá existen proyectos y cosas en relación a, a población de fauna silvestre, pero no hay nada en relación a fauna urbana. Fauna urbana, urbana nos referimos más específicamente a, a perros y gatos. Y bueno, es una problemática que es está hoy por hoy en Vierna, azul, mal, no hay control. Entonces hemos logrado eh, contactarnos con esta ONG que lo justamente trabaja y crea políticas que se han llevado a cabo eh, en el país. Varios municipios lo han implementado y han logrado Eh, controlar su pobla, eh, población caninas y felinas. Ejemplo de esto, la semana pasada eh, fue aprobada una ordenanza de equilibrio poblacional en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Así que vemos que, que es algo que, que está dando muy buenos resultados. ¿Y el resultado? ¿O cuál sería la, la política pública llevar adelante? ¿Más castraciones para controlar la población animal? Sí. En realidad lo que planteamos es un programa. Un programa que se lleve a cabo que tiene que ver y como característica principales son castraciones que no son castraciones como las que se dan ahora, son castraciones que tienen una forma de trabajar, son a ritmo de campaña, esto significa que son masivas, que son continuas, que son permanentes, que son accesibles a la gente, que se acerquen a los barrios, en fin, tienen ciertas características y que este programa tiene que ser cumplido tal cual como está porque si no, no tiene el resultado que queremos que es un verdadero equilibrio poblacional de los perros y gatos, que se logre que existan tantos perros y gatos como hogares responsables eh, para la, para nuestra sociedad. ¿Yo, Yo debería, debería llevar hacer. adelante el municipio? ¿no? ¿Qué y podría ser, el municipio y la provincia también. Eh, nosotros estamos trabajando, el proyecto en realidad es para toda la provincia, queremos que, que, que los animales, o sea, no tienen divisiones de, de ciudadanía, sería ideal que se puede implementar en la provincia. Por eso es es un, es un proyecto que, que abarca tanto el Estado provincial como municipal. Bueno, y esta reunión se va a dar por Zoom, ¿qué día? El día 16, este jueves a las 7 de la tarde, 19 horas, y queremos invitar a todos, porque de esto va a depender que nosotros conozcamos, tengamos conocimiento de este proyecto, de cómo se está implementando, va a depender que en nuestra ciudad y en nuestra provincia ya basta de tanto sufrimiento, de tanto envenenamiento, que es a causa, resultado de justamente toda esta cantidad de animales que no tienen hogares, que no tienen el lugar donde estar, y entonces deambulan por las calles, sufren, se enferman. Hay que tener en cuenta la cantidad de enfermedades que tienen los animales como estarna. Esto tiene que ver con una cuestión de, de salud pública. Eh, la parasitosis, si vamos al caso en los niños, hay que es, es impresionante. Si vos vas a los barrios, los animales están todos parasitados eh, y ellos están en contacto con las criaturas, con los chicos, con las familias de bajos recursos. Por eso es que es necesario que este servicio vaya y sea al alcance de la gente que tiene bajos recursos, sobre todo. Porque es una cuestión de derecho y de salud, tanto de humanos como somos nosotros, como de los animales. Los animales también tienen derecho a tener una buena vida. Bueno, también se hace énfasis en una tenencia responsable de, de la mascota ¿no? Eh, sí, por supuesto, pero nosotros lo que hacemos más eh, hincapié es que esta tenencia responsable, para que esa tenencia responsable tiene que haber políticas públicas de control y de saneamiento, ¿no? porque una persona que tiene bajos recursos, que no tiene trabajo, ¿cómo va a acceder a una castración, a una desparasitación, a una vacunación? La única manera es que el Estado sea responsable, el principal responsable, y pueda brindar estos servicios. Es como, a ver, en las escuelas se le enseña a los niños a que deben castrar los perros, a que deben eh, desparasitarlos, vacunarlos, pero va a la casa y le dice a su papá, y su papá le dice... No tengo trabajo, hijo. Entonces, por eso es que, al igual como que existe una salud pública para los humanos, existe educación pública para los humanos, pública y privada, y eso no perjudica ni uno ni al otro. Entonces, nosotros lo que queremos es que también exista salud pública para animales, cosa que las familias puedan tener sus animales en sus hogares como corresponde. Hay, hay un quirófano móvil funcionando aquí en Viedma. ¿No da abasto? Eh, ¿No es suficiente para llevar adelante esa política pública? No, no es suficiente. Estamos hablando de otro tipo de castraciones. Estamos hablando de jornadas de castraciones donde se castran mucha cantidad. De promedio nosotros en Viedma tenemos que estar castrando 30 animales. 30, 40 animales. Estamos castrando 8. Vos imagínate que si castramos 8 perros con una perra que hoy esté pariendo, que tiene alrededor... Diez, ocho, nueve, ya se recuperó lo que castraron, ¿me entendés? Todos los días para en tierra, y no una, muchísimas. Entonces, nosotros lo que queremos, es una estamos proponiendo es una propuesta superadora, que le gane a la reproducción, ¿me entendés? Por eso es que estamos hablando también de que esas castraciones deben ser tempranas, o sea, los cachorros, hay hay hay municipios que se está castrando los cachorros de, de dos o tres meses, acá no nos castran los animales que son muy chico, los animales más de cuatro años no se están castrando, si están muy gordas no se castran, en fin, las perros de raza tampoco se castran, pero son los que después van a, van a traer el problema, entonces por eso es que lo que apuntamos es que sea una castración masiva que abarque todo, tanto perra, perro, gato, gata, de raza, no de raza, perro en estado de reproducción, todo. Es los animales se reproducen hasta 8, 9, días. yo tengo perras que he rescatado que tienen más de 10 años y han estado preñadas. Entonces, necesitamos que, que bueno, que, que que a ver, que que conozcan este proyecto, que conozcan este programa de porque tiene justamente estas características que basten que se logre el equilibrio poblacional, ¿no? cómo puede hacer la gente interesada en participar en esta reunión cómo pueden encontrar los enlaces para ingresar a esa reunión de zoom mira nosotros lo que estamos haciendo en todas las eh, las páginas de animalistas estamos eh, publicando eh, la invitación y ahí está en link de sex simplemente tienen que acceder y entran eh, se va a difundir por todos lados y bueno cualquiera si no entra a las páginas de los de los proteccionistas de las diferentes Eh, vamos a hacer mucha discusión para que puedan entrar y puedan copiar su link y directamente eh, ya entran a la reunión. Agradecemos. Gracias. Y, bueno, quiero hacer énfasis sobre todo. Eh, necesitamos el apoyo, eh, la presencia de, en, a esta reunión de la gente, de la sociedad, porque de la presencia de cada uno de ellos va a depender que nosotros podamos tener el equilibrio que queremos y que basta de animales sufriendo en las calles. Gracias, usted. Muy bien, la palabra entonces de Juana Lucero es la una de las proteccionistas de aquí de Viena, bueno, que está impulsando una una campaña que tiene que ver con esterilizaciones masivas, pero también con un programa específico para controlar la población animal.